Eh, mañana se va a presentar Independiente de Básquetbol Confirmado lo que vos venías manejando Claro, que veníamos manejando esa información Se va a presentar oficialmente Para jugar el torneo nacional de ascenso Hoy consulté al secretario técnico De la asociación del club, Sergio Guerrero A la mañana eh, Y me dijo que estaba todo muy avanzado Que los papeles estaban en, en regla Que aparentemente está todo ok Independiente es un club que eh, De alguna manera tiene vínculo con Gerardo Montenegro no vínculo deportivo con Gerardo Montenegro es como que tiene la veña ya de, para poder jugar al igual que Mitre de Tucumán para completar 26 en el torneo nacional de ascenso hay tres equipos que estaban, o había tres equipos con problemas en el libre deuda uno Unión de Santa Fe que sanjó todo y que ya no debe nada ya está completamente al día eh, Huracán de Trelew que tuvo un problema económico que hablamos acá con Mamet, eh, exactamente, con Pablo nos contaba de la continuidad de Huracán con algunos retoques en los salarios de los jugadores a los cuales ya tenían contratado sí, un cambio en el armado económico ¿no? exactamente y les queda solo un jugador, Figueredo para poder completar el libre deuda y creo que algo del asistente después el resto está en perfectas condiciones el vale, mayor sí tema que... era Petrolero ¿no? exactamente, y Petrolero todavía no ha terminado de cumplir entonces qué pasa repito, son 25 no se juega con los dos nuevos tienen que ser o 24 o 26 aparece la figura de Independiente de Neuquén atentí aparece la figura de Independiente de Neuquén como posible equipo que pueda jugar torneo nacional de ascenso si es que Petrolero no participa va de la par, mano exactamente, porque si no quedarían 27 equipos quedarían 27 equipos y la idea es que sean pares o 24 para ser 2 de 12, o 26 para ser 2 de 13. Pero que siempre sea así, o 24 o 26, no el número impar, digamos, en cuanto a la cantidad. Eh... El tema es que el petrolero está trabajando de cara al TNA. Sí, está trabajando, pero todavía no ha terminado de complementar este, como corresponde los libres de deuda, ...y hay que ver cómo, cómo termina... ...hoy está inhabilitado para jugar... ...está desa, des, desafiliado... Eh, ...reglamentariamente... Este, ...y también Huracán de Treleo... ...por eh, lo que le falta pagar... Eh, y, sí, aparece al lado de Petrolero, ¿no? ...y aparece la figura de Independiente... ...y usted me dirá... ...cómo puede ser tantos equipos... ...como ya alguno me dijo... ...en alguna oportunidad van y vienen... ...bueno... ...hay una idea de hace ya un tiempo... ...nadie, nadie la contó... ...pero eso es algo que es visible para todos aquellos que hace muchos años que estamos transitando este camino, de parte de la Asociación de Clubes y de parte de la Confederación Argentina de Básquetbol, de sumar equipos. Porque la suma de equipos te entrega votos, eso está claro. Entonces, eh, es sumar equipos que por ahí van y vienen, que por ahí no tienen, pero bueno, no se van a que y sí, no perduran en el tiempo. Ya ah, hubo un intento con Rosario para poder ganar una plaza importante. Este, ah, te sacas el, la, sí, el, el calor, el eh calor. Tal vez Te das cuenta tema? que es mental Te das cuenta que es mental Ah, te estás sacando el polar ahora ¿No ve es? es mental, es mental El frío es mental es mental señores este, Para sumar votos Y sumar de esta manera Y tener mayor poder Entonces digo No se piensa en la competencia Hay equipos que todavía no han pagado O terminado de te completar La temporada anterior ya están contratando tienen el equipo casi contratado sí, están entrenando justamente petrolero y todavía no se ha cumplimentado libera entonces digo esto es lo que son las cosas que molestan estas son las cosas que eh, eh, ese discurso de prolijar y de hacer y de qué sé yo y, y de tener todo bien es lo que voy a decir no lo tenés todo bien porque es imposible eh, eh, primero este secarte y después pasarte el jabón vos te abrís la canilla te metés abajo la ducha te pasás el jabón la sacás el jabón cerrás la ducha agarrás el toallón y te secás no te pasás primero el jabón después la, eh, te secás y después abrí la ducha este las cosas son como tienen que ser si los equipos no terminan de pagar la temporada anterior ¿pueden contratar para este año? no ¿pueden? no deberían ¿Sí? ¿pueden? sí ¿deberían? no tiene razón Santiago ¿deberían? no Pero lo están haciendo, entonces después tenés que... Hay equipos que ya tienen plantel completo, porque vos me decís, independiente de Santiago del Víctor Cajal, Bruno Ingrata, Juan Ángel López, Martín Balteiro, un extranjero, ficha U23, Matías Martínez, hermano de Pablo, ficha 21 Ricky Fernández, después todos juveniles de 15. O sea, el equipo está armado, vos me decís, Mitre, el equipo que va a jugar representando al equipo... a, a Eh, a Tucumán Pablo Sores José muruaga Facundo Toya Gonzalo Gorostiaga Julio Carrizo Luis Arganañás dos, dos extranjeros se recupera el pivote Rafael Banega Emiliano Parks uno de los dos extranjeros como Ana Pivot entonces vos decís el equipo Albornoz entonces vos decís esto los equipos ya están armando como que están ya un paso más adelante de lo que debería estar exacto van a jugar como como sea pero van a jugar, esto es lo que yo digo a eh, un mes de comenzar la temporada, esto es lo que no es prolijo y que uno no termina nunca de saber cuáles son los equipos que van a jugar y cuáles que no y, y forzarlo como en algún momento se esforzó para que Anzorena juegue como se esforzó para que Asociación Española o la fusión española y JEPU jueguen en, en, en el TNA no, es un equipo que no dura nada o sea pero es Y después todo lo demás tiene que ver también con las reglas que se toman. ¿Por qué? Porque a ver, mayor cantidad de equipos, hay menos jugadores, entonces se hacen toda esta madeja y esta pelota de reglas que se toman. ¿Por qué no hay una hegemonía para decir, bueno, 16 equipos en la A, sí, 16 en el TNA, sí, 20, 25 en el federal, sí, no hay, más, no hay más que eso, y el resto que juegue federativo y que, sea, que se empiecen a ganar por derecho deportivo, no que aparezca un equipo que por ahí recién este año tendría que jugar el federal y ya directamente pasa a jugar el, el TNA eso es lo que queda desprolijo de eso es lo que confunde a la gente y eso hace que las categorías no sean serias el hecho de que no tengan descenso más de uno, como ya pasó en otras temporadas, como pasó con Montermoso y lo comentaba acá Alejandro Di Chiara. Acortar jugadores, a ida y dar de vuelta porque para el campeonato no llego y el descenso no lo no juego. Entonces, no no juego, juega, ahorro plata, cuido el bolsillo. Cuido el bolsillo y juego con lo que tengo. Entonces digo, esas son las cosas que hacen que no sea creíble mucho de lo que se dice y que se hace. si sí, hay una intención política marcadísima de parte del ADC y de parte de la confederación, que es sumar equipos para tener votos y apoyo. Eso está claro. Eso está claro. Porque juegan equipos que no están en regla, que no tienen los libre de deuda al día, se corren la fecha de libre deuda, equipos que van, que vienen, que cambian de categoría. La no puede terminar jugando en la A, mandando del Senso Acionista y terminando en el Federal. O sea, es desprolijo. Cuanto menos es desprolijo. Entonces digo hay que cuidar esas cosas para poder vender un producto y el producto es todo el básquet, todo global todo global, no es solamente la liga es la liga A, es el, es, es la liga, es el TNA y es lo que era la liga B que es el torneo federal entonces entre los tres tiene que haber una cohesión no puede ser que haya más fichas de mayores en el federal que en el TNA ¿por qué? porque el federal debería ser una categoría de desarrollo totalmente entonces, digo, me parece que hay una confusión generalizada muy grande, no puede ser que equipos que pierden la categoría en la A no jueguen el TNA cedan su plaza y el año que viene puedan volver a jugar o sea, eh, sionista no la juega el TNA ¿por qué? porque se cansó qué sé yo todo bien, es entendible tiene el derecho, puede hacer lo que quiera está claro de la plaza, juega con Villa San Martín y el año que viene, si Villa San Martín no la quiere o no la puede jugar, vuelve a accionista. O sea, hay una desprolijidad grande y donde todo se mezcla, porque no fue lo mismo la compra de la plaza de Ferro o la compra de la plaza de San Lorenzo que la compra de la plaza de Chagüe. ¿Por qué? Porque Chagüe lo tenía por mérito deportivo. Cuando compró San Lorenzo y cuando compró Ferro, nadie quería comprar. O nadie estaba capacitado para comprar y ellos tenían el dinero y tenían cómo comprarlo, fueron y compraron entonces digo, hay cosas que son diferentes y para que se diferencien ese tipo de acciones, tiene que haber claridad en el resto de las acciones, si no es imposible, es imposible es imposible, o como cambió el año pasado el reglamento a mitad de temporada cuando Luchino después no pudo ir a otro equipo porque a ese momento se terminó de cerrar no, el reglamento tiene que ser claro Y, y tiene que haber un año que el reglamento eh, dure uno, dos, tres, cuatro, cinco años y después vemos si la regla funcionó bueno, y si, y si se la pudo mejorar y si se la pudo desarrollar bienvenido sea, ocho extranjeros bárbaro, o hasta ocho extranjeros bárbaro, que se juegue, pero no que se juegue un año, que se juegue tres o cuatro para ver de qué manera termina traccionando esa regla, si es realmente buena o no, para la Liga Nacional Que el tema de los equipos del TNA, que sean 26, que sean 28, que vayamos a 30, no, hagamos un campeonato de 24 equipos. Si quieren jugar con 24, que no hay para 24, jueguen con 24 equipos, que es más o menos el número, y no inventar... Porque acá lo dijo Carlos de la SOA, que obviamente se va a columnar siempre con las decisiones globales y grupales y corporativas de la asociación de clubes, ¿eh? pero fue clarito cuando dijo Petrolero eliminó a un equipo colega ...sin haberle pagado un peso a los jugadores... ...lo dijo él... ...y es dirigente, es par. ...y bueno, entonces yo digo esto... ...¿para qué seguir forzando con un montón de equipos... ...que sabemos que van a ir, van a ir... ...cuántas veces Independiente de Neuquén... ...fue, vino, volvió a estar... ...jugó la A, bajó... ...descendió, estuvo, hizo campaña enormes, ...volvió, desapareció, volvió... ...otra vez... ...los equipos de Tucumán lo mismo, no tengo nada contra el equipo de Tucumán... y contra el equipo de Neuquén... ...digo esto por lo que está pasando digo, está bueno que los equipos que, que vengan sean equipos que después puedan llegar a la A porque estos equipos, hay, la mayoría no sí, puede llegar a, a la A y que hace un proyecto exactamente, y que haya un proyecto real un proyecto real, Mira fueron a, a buscar a Rosario Rosario es una plaza que consume mucho básquetbol interno, muchísimo básquetbol interno y que hace mucho, están detrás de eso justamente por lo que genera, y porque es una ciudad muy cercana a Buenos Aires porque es una hermosa ciudad porque tiene tradición más que golera porque tuvo equipos en la Liga Nacional A como Provincial de Rosario que tuvo equipos en el TNA como Neubel y como Rosario Central este, y, digo, y la gente de Rosario que tenía la chance y yo lo llamé y hablé con ellos tenía la chance de conseguir el Banco de la Ciudad para que le dé un apoyo creo que el Banco de no me acuerdo ahora que una entidad bancaria para decirlo correctamente, le daba el apoyo, pero le daba hasta un cierto nivel económico de apoyatura. Después no, había que buscarlo. La persona me dice, después termina buscándola yo, porque el resto no lo va a hacer. Entonces, y se insistió con Rosario y se fue y se habló y se les prometió y se les ofreció. No sirve. Yo entiendo que hay detrás de todo esto hay un fin político, pero lo deportivo no sirve porque son es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, los equipos que han perdurado y que uno puede este, a, ayudarlo está perfecto, pero los otros no sirven. O sea, y, y las plazas, no hay, que, no hay que forzarlas para que puedan jugar. Mendoza, lamentablemente, hizo un lugar al y que nos gustaría que tenga una plaza, tuvo la oportunidad con Mendoza de regata. Un club bárbaro, un club económicamente poderoso, apoyado por empresarios en aquel momento, y después no tuvo básquet ya o sea, no hizo básquet porque no les interesa o quizá la federación no quiere salir a hacer liga nacional bueno, no insistamos ahí pero no, hay que ir a Mendoza hay elecciones hacia allá fue contratado el asesor legal de la asociación de clubes Daniel Bolagnic este, de obra, de boca este, y fue a trabajar contratado por la gente de la federación pero esto es para lo mismo, es política esto es política No es deporte. Y estamos hablando de la segunda categoría, ¿no? Por Algún eso. Abajo. Esto Yo, lutra a la Liga Nacional, ni más ni menos. Y ojo, y también hablo del Federal. Hay equipos que no pueden jugar al Federal. Bueno, y el Federal no debe... es un incógnita a más jugar. Por eso, y no deberían jugar, y deberían ser más chico también. Por una cuestión lógica de, de equipos que no están a la altura de poder participar en una categoría nacional. Y es como si mi club, Villadelina, deportivamente mi club, o mi club, Centro Galicia, que podría... Ese es mi club de toda la vida Galicia podría económicamente jugar a la liga nacional a si tiene ganas porque tiene con qué tiene cinco gimnasios para jugar pero cuando digo cinco gimnasios digo cinco gimnasios con parquetes con, con tablero con como quieran bueno tenemos la selección argentina ¿eh? no y lituania y australia y Tiene cinco gimnasios. Ese podría. No quiere por una cuestión filosófica para no meterse en un bardo económico porque hay mucha burocracia es un club más social y cultural que deportivo. Mi otro club, que es el deportivo, que es Villa Villadelina, donde pasé mucho tiempo de mi vida y donde me formé como quizás como periodista también y donde juega mi hijo hoy. No está a la altura de poder jugar un torneo federal. Y por ahí otros clubes son iguales que ese. Porque este podría tener el apoyo de la ...de la Municipalidad de Vicente López... ...sí, porque el piso... ...y el estadio, lo hizo eh, Jorge Macri... ...entonces podría tener... ...¿para qué? ...el día que se aporte no esté, ese club no juega más... ...quizás no juegue más después... ...Federación de Capital por un tiempo grande... Sí, ...¿por qué? porque no tiene el dinero... ...y hay que ver si la gente quiere acompañar ese proceso... ...pero por ahí se hacen deportivamente... ...con los pibes del club... ...y logran meter, rajunear, arañar... ...una categoría de casualidad y juegan con lo que tienen, y si sí se perdura bien, y si desciende, siguen en la de ellos, eso es lo que cuenta y lo que vale. Y así se forman los clubes. Después, si viene un aporte, bienvenido sea, pero no que sea al revés, que el aporte venga de antemano. ¿Por qué queremos forzar a los clubes que jueguen? ¿Por qué queremos meter más clubes si no tiene un fin político? Porque deportivamente no agregan nada. Nada porque van un año, vuelven, se van dejan de jugar y no tiene sentido conflicto con los jugadores no tiene sentido no tiene sentido. entonces digo me parece que ese es el punto fundamental de la, de la elección ojalá que Independiente que tiene la apoyatura de, y el vínculo con Gerardo Montanero y está armando un buen equipo este es un buen equipo, sí, buen equipo de unos jugadores, hombres. les pega con los extranjeros y tiene equipo para campeonar tranquilamente este Puede hacerlo, y ojalá que no sea un ave de paso, ojalá que Mitre tampoco sea un ave de paso, que Mitre e Independiente en sus ciudades son clubes añejos, son clubes de mucho tiempo, son clubes que tienen tradición y que tienen historia, Mitre ya estuvo en el TNN en algún momento, el equipo de los Muruaga, ya estuvo, pero ojalá que se puedan mantener y puedan perdurar y se puedan quedar. Pero no forcemos situaciones de clubes que, que son golondrinas solo por el hecho de sumar más equipos. Sí, llegar un número. Llegar un número. Bueno, tiene, para mí, deportiva... Yo lo de lo deportivo, ¿eh? Quiero claro, porque siempre yo estoy hablando de lo deportivo. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. La competencia así no crece. Para mí, no crece. Bueno, mañana va a ser anunciado Independiente. Falta poquito y nada para, para, para, bueno, para poder este, para poder ya eh, darlo como oficial. Lo mismo que, que mitre, lo que decíamos recién de este, la situación de petrolero que por ahí es la más complicada, pero con una promesa de que empezaban ya a pagar en, este, en, este, en estos días eh, a ver qué más un petrolero que además tiene los dos extranjeros confirmados confirmadas sí dos venezolanos sí, dos venezolanos exactamente no uno no Wickerson o tal ah, solo dos ¿no? no no Morris Sierra, Sal, Sierra Alta sí, y señor. Hernán Salcedo Sí señor y además tiene un lindo plantel nacional Pineda Lucas Díaz Mariano Castel Facundo Dago Laureano Salio uh -huh. este o para que pueda resolverlo bueno